Buenas tardes a todos nuestros oyentes de El Lugo de Vila Escucha Teatro. Estamos en nuestra um, octava eh, emisión de este año 2016. Eh, acá en, en nuestra radio de siempre, Radio Nauta 106.3. Mi nombre es gabi eh, Gaby Wittencamps. Eh, quien está operando hoy con nosotros es Pana. Hola, Pana. me Haceme hace una seña, Pana. Hola, ¿cómo estás? Y también quiero presentar a... Um, al compañero eh, Fede Barrado. Hola, Fede. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Fede, el día de la primavera? Bien. Un día un poco accidentado tuve hoy. Sí, ¿no? Como el día de la primavera es peligroso. Es peligroso. Suele ser peligroso. La Venís gente, en bici, la gente viene en cualquiera. Viene, eh, viene en cualquiera. Sí. La calle, en general los parques, se calcula... Hay un estudio un estudio, un estudio confiable sí. que dice que hay un sorete... <risa> Un sorete sí. cada 3 metros cuadrados. ¿Por qué? Es una estadística. Sí. En algunos metros hay más, en otros menos. Ajá. Cuestión que cada 2 o 3 metros cuadrados hay un sorete. ¿Por dónde pasaste vos hoy? ¿Fuiste a algún parque a tomar mate? ¿Hiciste algún picnic? Hoy fui al, al, al bosque, ahí justo donde están haciendo la cancha de estudiantes. Ajá. Justo enfrente. Estaba ahí con dos compañeros de ICER. Bueno, apoyo la bici... Sin pensar que iba a apoyarla sobre algo. Cuestión que cuando me estoy por ir, quiero levantar el manubrio. Y ergo, como dicen algunos, el manubrio cayó sobre un sorete. ¿Eso? Cuestión que se me embadurnó. La mano y parte del manubrio, más que, que nada la puntita. ¿Qué mierda, puntería apuntar el manubrio? Justo. a justo. Ahí. son cosas que me pasan a mí todos los 21 de septiembre. Todos los 21 de septiembre. Me pasa, buen augurio entonces, buen me augurio. Pasa algo algo similar. Claro, buen augurio entonces. Sí, yo venía en bicicleta porque el día ameritaba andar en bicicleta claramente. La gente venía como contenta de, no sé, es un día como raro, ¿viste? Como la gente se pone como El sol, el cambio climático. ¿Vos qué decís? ¿Qué cambio climático? Pasar del frío. A un clima más cálido, donde la gente anda más suelta de ropa, camina más alegre, música. Se ah, toman yo pensaba algo... que me ibas a decir algo de las energías, de la luna, el sol, como algo, no sé, un poco más elaborado. Sí, en, en realidad sí, hay un libro muy muy lindo que se llama Levité. <risa> es un libro muy muy lindo que se llama, que es la vida de Joseph Levité, sí. que es un, un nombre que le gustaba mucho levitar. Levitar. Levitar. Qué linda palabra, levitar. Lindo Levit verbo, ¿no? Bueno, de Libetius, del, del, del latín. Del latín. Bien. Eh, entonces él, en un viaje que hizo por toda Sudamérica, sí. se dio cuenta de que ahí había una... en el organismo del ser humano hay una víbora roja. Ajá. Que eso comunica la tierra la tierra con el cielo. Sí. Y ahí, en el centro, está el, el alma del ser humano. Claro, qué, qué bien lo que estás diciendo, se ve que, que, que lo, lo estoy investigando. Eh, lo que quería comentar es que acá veo llegar el compañero Juanjo Zuccher Pero bueno, era normal que, que no lo pudiera presentar antes porque día de la primavera Es complicado encontrarlo a Juanjo Zuccher y que llegue a horario Pero bueno, también nos va a acompañar en este programa del día de hoy eh, Queremos decirles un poco lo que vamos a tener en este Bodeville de emisión primavera que preparamos Eh, en primer lugar nos va a visitar Lola Funes junto con eh, Ramón Medina, que es el director de una obra que están haciendo que se llama Mujeres fuera del Tiempo, de la compañía Vamos de Nuevo. Después vamos a tener una entrevista eh, telefónica con Federico Emeta. ¿Te suena? Lo conozco, creo que da un, un taller con un tal Pollo Canevaro Ah, sí, puede ser M Maneja bueno. en un lugar ahí llamado Área Chica, Chica. ¿no? Sí, sí, sí, le mandamos un sí. beso a la gente de Área Chica eh, fe nos va a estar contando un poco de qué se trata vacío, improvisación teatral Que va a estar este este fin de En el Medio Aljibe Y también nos va a visitar Yara Ibernón Salerno Para que nos cuente sobre una obra que se está haciendo también este fin de semana eh, Que se llama Violetas Desnudas Todo esto y además vamos a tener una agenda súper completa de cosas porque, Fede, porque es fin de semana de... Y el fin de semana primaveral, qué mejor que ir al teatro. Claro. Una buena obra, compartir ese aquí ahora escénico. Exactamente, así que vamos a estar presentando la agenda para este fin de semana. Eh, y bueno, volvemos en, en, unos, en un minutito, en dos, tres, dos, ¿cuánto, tres. pana? En hay publicidades, publicidades, hay música. Cinco minutos, 5 minutos unos eh, Tres. Te, pana, pasate los mejores temas del día de la primavera en, en esta tarde del Vaudeville escuche teatro. restless Acabamos de escuchar "Hump de Dump" de Red Hot Chili Pepper y "Velvet Underground" de "Sunday Morning". Sino fue otro programa más del de vodevil con las participaciones de ¿Cómo se siente? Uh, estupendo viejo, soy un tiro y dónde está la acción. En el segundo bloque de Lo De Vil Teatro, un programa dedicado a las artes escénicas, como me encanta decir que lo hemos rebautizado así con el compañero Agustín Recondo, a quien le mandamos un saludo. Esperemos que en menos de un mes eh, lo tengamos acá, eh, Agustín Recondo. Eh, oh no sé ¿vos qué pensás? Yo supongo que en breve se va a sumar. Y yo también porque dejo de cursar, vamos así que vamos. después del 15 de noviembre finalmente voy a estar acá vamos. Después del 15 de noviembre ya terminamos casi Pero igual tengo que venir acá, hay que... acá hay una puerta, que... unos enchufes de lugar eh, Quería presentarles a quien se sumó hace un ratito, el compañero juan Zucker, ¿cómo estás Juanjo? ¿Qué haces? Bueno... Yo muy bien, acá me ven. Espléndido, primavera. ¿No huele en el perfume que traigo? No, no, yo pensé que iba a venir más colorido, no te veniste tan tan colorido. tienes no? un buzo colla puesto. <risa> sí, <risa> tengo un buzo colla y en un momento me puse una... calor para el buzo Claro, no, y en un momento... Y el codo lastimado. <risa> es que me caí, me caí viniendo para, para acá. Sí, fue un día accidentado, no estábamos verdad, hablando de Mucha eso. gente, mucha gente... Eh... Me vestí de colla porque quise dar un mensaje y fui a regar toda la Plaza Moreno, las plantas Y, y ir a festejar la primavera, se me hizo un toque tarde Pero bueno, aguanten las flores, regamos todo, se pues, sumó un grupo de gente, fue un momento hermoso Qué bien, qué bien eh, Ahí lo encontré a Recondo Ah, ¿lo encontraste ahí? Sí. Yo estuve ayer con Recondo, sí, sí, le, le mando un saludo a Recondo sí. Se había comprado una regadora gigante Exacto. Para 10 litros 10 litros, claro Mirá. Para ir al Parque Sabera, regalo Pero también tenemos una chiquitita Pero bueno, la chiquitita era para que se suma a la familia, ¿viste? Está claro. bueno compartir, pero no grande Y bueno, él está yendo al gimnasio, está bien potente claro. Y yo con la, soy flaquito, Le queríamos explicar a la, a la gente, perdón Que Agustín Recondo es eh. nuestro compañero de, bueno. de, de trabajo Está buenísimo Está muy bueno eh, Tiene tiene una, una cosa, hay una energía, ¿viste? Como muy intensa Bueno, y en esa energía intensa me dice Che, Juanjo, mirá Yo sé que no estoy yendo al bodevil, pero llévate esto. Y me pasa como un, un, un bollito, un papelito. Me lo pasa así. Yo entre toda la gente que estábamos regando las, las, las flores en Plaza Moreno, eh, estaba todo el mundo, estaban los pibitos jóvenes copando el centro de la plaza. estaba La gente sale a encontrarse en la primavera, ¿no? Así que estaba lleno. Y abro el papelito, me da las... Todas las entradas que vamos a regalar para el día de hoy en el 9. No, me digas. Son un montón. Posta. Tenemos entradas para regalar el día de hoy, te lo pido. Claro que sí, tenemos... Hay que hacer un sorteo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos un sorteo? Como si fuese una canasta, ponele. Como una canasta navideña, pero una canasta... Una canasta primaveral. canasta. Bien. Tenemos, escucha ¿Qué puede tener? Escucha. Tacto suplente y... El vacío, que van a estar en el Medio Aljibe este fin de semana. Tenemos una entrada para cada uno. y Agradecemos a la gente de Medio Aljibe y a Recondo, que me pasó un trabajito que lo podemos escuchar desde este mismo momento. Me lo pasé por el celular, para que toda la gente escuche lo que es trabajar eficientemente. A ver, mensaje de... ¡Cállense, cállense! Teatro Rústico se presenta con Tacto Suplente El sábado 24, 21 a 30 horas Vacío improvisación teatral Con dirección en vivo De Fede Aymeta y Pollo Canevaro Vinde puro teatro En El Medio Aljibe <tose> <tose> Muy bien. Muy bien. Yo ¿Tres? quiero decir que ah, estoy muy, muy orgullosa de la producción de este programa, poquito, ¿eh? Creo que... Sí, te, sí, te, de, no te tomes todo pues está fresquita y yo también... Ahí va. Eh, sí. Quiero decir que, que estoy muy contenta hoy el día de hoy por la producción de este programa. Hemos demostrado que somos un grupo organizado, capaces, prácticos y... ¿La aplaudimos? <risa> eh... Un sol <el> aplauso. ¿Qué? <risa> Termina con Mujeres Fuera del Tiempo, me dice Recondo, que ya estaba canchero esta instancia. Eh, me dice, Tomá, te paso una para el sábado en el Teatro El Bombín, te queda acá en el centro, 59 y 12 Mujeres Fuera del Tiempo. La entrevista que vamos a hacer más, más adelante que vos decías. En un ratito, en un ratito. Y Brasita Perro Chagualo para Saverio, la sala del, de Meridiano V. Entonces repito, El Vacío... Y tacto suplente, entradas gratis para este fin de semana en el medio. Dale, entradas gratis para ir a ver. Claro. El, el no. eh, por lo pronto comunícate al, al WhatsApp. A ver, alcanzámelos. Sí, de... al 221-670-5190. Ay, repítimelo que no llegué a anotarlo. Ah, qué macana. Sí, ni problema. Llama al 221-670-5190. sonrisa y de tu alegría ense Cuando el amor amor, amor, es amor, es amor, es amor. Es amor. El se calla la boca y no pide perdón. Y cuando el alma se siente completa y te da la razón. Cuando tu cuerpo está con Ciudad Cuadrada Radionauta FM 106.3 en Revista La Pulseada de Septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encárgala en kioscos de diarios o suscribite al 0221 453 2516 www.lapulseada.com.ar Por un país con infancia La Pulseada La revista del Padre Cajade La biblia Héctor Germán Oesterheld Cumple 15 años El domingo 25 de septiembre De 14 a 18 horas Talleres, música Y cosas ricas para compartir Música los y las esperamos, participación libre y gratuita En el Centro Cultural, Olga vázquez 60, número 772, entre 10 y 11 La biblia Héctor Germán Oesterheld, cumple 15 años El 23 de septiembre... La Cátedra Libre Virginia Voltan te invita a la última charla del seminario Encuentros y Desencuentros entre feminismos e izquierda. Con Adriana Pasquelli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, de coloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteña. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas en calle 49 y 115. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, imprint del Olga Productivos o escribinos al mail laimprentadelolga.gmail.com Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En el aire fm 1063 desde la ciudad de la plata transmite radio nauta fm 106 3 Que acaba de sonar es Somos 2 de Bomba Estéreo. A la hora del cuete no hay nada mejor que escuchar el bodevil. ¿Cómo se siente? Oh, estupendo viejo, soy un tiro y dónde está la acción. ¿Cómo se siente? <risa> Seguimos en este tercer bloque de eh, el vodevil escucha teatro, un programa dedicado a las artes escénicas para vos. Te repetimos si lo, lo lo enganchaste recién, lo sintonizaste recién, ¿qué es qué es qué es el vodevil Fede? El vodevil es una radio que funciona en la terraza cerrada de Olga Vázquez y es una terraza cerrada, es una terraza porque está es un segundo piso. Hay gente que dice segundo piso, yo elijo decirle terraza, terraza cerrada. cerrada. Le digo a la gente que le puede escuchar en la 106.3 Radio Nauta FM puede comunicarse al 451 6917 o vía WhatsApp vía eh, WhatsApp se pueden comunicar al 221 6705190. Eh que esté que me había perdido, ¿viste? de la primavera te pone como no sé, te te, te, te, te hace perder hace cambiar de órbita. Sí, sí, estaba pensando que lo que le podemos recordar a la gente es que hoy, a todas, a, a, toda, a los 5 millones de personas que nos están escuchando, les queremos recordar. Acá y en Tilcara. Y, y, y en Bangladesh y en, y en Palestina. Brasil. Hay mucha gente de Palestina que me ha retuiteado el, el, el, nuestro hashtag y dice que escucha el Bodevil. No me digas, sí. qué bien, manda le mandamos un saludo. A la gente de Palestina, un saludo a grande. A la gente de Palestina, un saludo allá a toda la, toda la gente amiga. Eh, queríamos repetir que tenemos entradas para regalar, para eh, Vacío, improvisación teatral, Tacto Suplente, que va a estar las dos horas van a estar en eh, Medio Aljibe, Mujeres Fuera del Tiempo, que vamos a entrevistar a um, el director en un ratito. Eh, del Bombín. Del Teatro Bombín. Eh, Bracita, Perro, Chagualo, y qué más, me estoy olvidando de algo. No, eh, de la entrevista que estamos con Fede y Meta Ah, exactamente eh, Fede, ¿nos estás escuchando? Sí, Hace sí rato, ¿Cómo andan, ¿No no, <risa> andan queridos? ¿Todo, ¿Todo bien? Todo bien, todo muy bien ¿Ustedes bien? Bien, acá en, en el Udevil, en, en este día primaveral ¿Cómo te está yendo a vos el día de la primavera, Fede? Muy bien, muy bien, muy lindo Trabajé, estuve con mi hijo Ahora voy a dar clases Bien, hermoso Eh, contanos un poco cómo viene el tema de eh, vacío Que se va a estar haciendo en Medio Aljibe eh, Contanos un poco la propuesta Bueno, esto como recién decían ustedes Este pedazo que estaba escuchando y no hablando eh, Es eh, improvisación teatral eh, La cuestión es así Nosotros trabajamos en los talleres Después lo que eh, el público puede ver en estos ciclos vacíos, que le llamamos vacío, porque literalmente es eso, los, los chicos y las chicas salen a escena sin tener idea de lo que va a pasar, y el mismo estar ahí, las mismas condiciones afectivas, los, las, las afectaciones y el modo de, de abordar la escena de lo afectivo, van generando el devenir de la escena, es eh, muy adrenalínico, Eh, hiper novedoso para para los que actúan y para el que ve, porque es eh, generación en vivo vivo, y tenemos el, el, la posibilidad y el placer con el pollo Canevaro eh, decir, decir pavada allá afuera, eh, darle como rumbo, dirigir un poquito la cosa de afuera, que cada vez nos damos cuenta que tenemos que hacerlo menos porque cada vez los chicos están actuando mejor, ...y se las van como arreglando más solos... ...ya tienen como... La, ...la técnica que utilizamos en los talleres... ...están como embebiéndose cada vez más de eso... Y, ...y la verdad que la rompen... Eh, ...está buenísimo verlos actuar... Es un, ...es un placer verlos actuar a todo el equipo... ...es una tropa hermosa. Fede, te quería preguntar... ...entonces es parecido... Eh, ...es parecido y qué tiene diferente... ...con un match de improvisación... ...no como para... Para ir definiéndolo y describiéndolo así también ya eh, la otra vez alguien me preguntaba más o menos qué diferencia había y yo el match no lo, no lo tengo tan manchado he visto mucho a al mosquito sancineto más cuando más más más chico después he visto un poco acá, pero yo lo que tengo entendido del match y lo que he visto yo es que hay una propuesta activa del público pidiendo temáticas o o generando pues bueno, después hay como equipos, ¿no? Se genera como una una competencia con un hay un árbitro dando vueltas también, hay como tiene es un formato muy muy distinto, muy distinto. Lo que esto no sabemos cómo ponerle, no, Entonces, claro. no sé si tendríamos que decirle improvisación. Eh, es eso, pero bueno, también a todos el imaginario del, del del teatrista, eh, le remite a eso, a, o al macho a esa cosa. Y acá no, acá el público es especta, y construye también con lo que va pasando ahí. Pero no hay equipos, no hay ganadores, ni perdedores, y no hay sugerencias temáticas, ni, ni repeticiones. Es imposible que se repitan las las cosas. es yo, Lo que he visto del match... Una vez, muy muy de pib, me fui con una novia a Villa Gesell y me encontré con el Mosquito de haciendo un match de introducción a media cuadra en un teatro donde yo estaba parando. Fui todas las noches, todas. Creo que fui 14 días a ver el match. Y lo, de lo que me di cuenta es a la tercera vez... Fascinado, ¿eh? Fui fascinado todas mm. las veces, pero de lo que me di cuenta que después empiezan a tener como shates. Ah, ah, cuando pasa esto, hacen esto. Cuando pasa esto, hacen esto. Cuando Eh, en, entre los actores también tienen cómo hacer las cosas entre ellos se generan vínculos que como que se repiten como bueno unas métricas que estructuran el, el relato ¿no? Uh -huh. acá sí. claro, claro. no hay métrica eso es lo que está eso es lo que me parece que más difiere de eso ¿y tu novia qué opinaba de que vos fueras toda la noche a ver a Sanzinetti? ¡ay! <risa> <risa> estaba, estaba, estaba, estaba Ella alentaba la cuestión también ah, está bien. Porque era como una especie de, de, de teatro pub Y también había cerveza y había Fernet Y después nos hacíamos a otros lados Claro, o sea. exacto eh, Pero me parece que más que improvisación Se lo conoce como vacío Por esto eh, en, el, en el hablar teatrero Che, vamos a ver al vacío no eh, Por esto que vos comentabas de, de no tener alguna estructura y demás Por algo se le ganó ese nombre Y última pregunta, no te jodo Eh, vos también actuaste, ¿no?, en un, en un vacío, participaste, estás de afuera, eh, ¿qué nos puedes contar de esa doble experiencia? Y actuarla está buenísimo, es, está buenísimo en cuanto a esto que te comentaba reciente de lo, lo abierto que tenés que estar, lo, lo adrenalínico que es, y el, el como el, entre comillas, el aquí y ahora que tenés que generar como para que lo que surge, surge de la ficción. tenés que tener una conciencia grande de ficción y estar como con los sentidos muy abiertos, muy abiertos y muy a disposición. Después lo que me pasó a mí es que me doy cuenta que el entrenamiento en esto, entrenamiento activo, digo, siendo actor de esto y no director o, o coordinador de afuera, te da más pasta. Yo... No te digo que me quedaba corto, pero yo me daba cuenta que los pibes eh, tenían como otras... Te, te genera más, más, más rapidez eh, estar, que yo, los, los, eh, el grupo hace cinco vacíos, ya seis vacíos, más las muestras del año pasado, Bien. más algunas historietas que hicimos similares en lo de Fiore en el verano. Entonces, es un entrenamiento de equipo que también te generas como un... un, un que grandes las posibilidades expresivas, de, de cachar el momento y, y de afuera es muy entretenido, es muy entretenido, son muy eh, tenés que tener una conciencia grupal también, por eso tratamos de, de todo el calentamiento previo a hacerlo con los pibes estar muy presentes como para estar en la misma frecuencia, por <risa> si eso como si no, después le tirás que de fuera eh tirás, eh, qué sé yo, monedas a un un a un tacho sin fondo, ¿entendés? Te das cuenta que le podés empezar a pichear en el tipo de propuesta que tirás o, o que no, no es pertinente si no estás en la misma tónica con el, o en el mismo registro o con la misma temperatura que el equipo, ¿entendés? Sí, sí. Ahí. Entonces, eh, no sé de qué venía, me arboricé un poco con la conversación. Yo te iba, yo te iba a consultar, más que nada... A que nos cuentes un poco, eh, si bien no es la primera vez que, que estás acá en, en el Bodevil eh, y que el, nosotros con programa conocemos a Aria Chica, pero como cambiamos también de espacio y tal vez hay gente que pueda no desconocer eh, cómo funciona Aria Chica, quería, quería que nos cuentes un poco eh, cómo funciona ese lugar y qué qué talleres se dan. Mira, Aria Chica eh, ahora funciona, no, no funciona, ahora no funciona porque Hola. estamos... Le falta una un, pata. Sí, a, a un mes de, de, de, de la reapertura de Área Chica. A área Chica se prendió fuego el 17 de septiembre del año pasado y bueno, ya estamos en la instancia final como para, creo que el 20 y largo de octubre poder decir, gente, vengan a disfrutar y a festejar que, que se reabre esto. Eh, área Chica, bueno, en su funcionamiento y ahora siguen sí, los talleres que había ahí, es quedaron medio como itinerantes, son las clases que damos lunes y miércoles con el pollo, eh, después yo doy con julio Domínguez los martes, también clase, Juli da sus, sus clases, Juli y Rano, la, la pareja del pollo, eh, da sus clases de estiramiento en cuatro o cinco lugares más, bueno, como tuvimos que, como un hormiguero pateado, <ríe> fue que tuvimos que como reorganizarnos para, para hacer todo lo que se hacía en la chica en otros lugares. Después, en funcionamiento de la vida chica había ciclos que estaban buenísimos. Estaba eh, el ciclo Hay Vida, que según el mes era Hay Vida en enero, febrero, marzo, bueno, así según el mes en el que cayera, y se hacía como una varieté. Había algo teatral, algo de música, algo de danza, y después eh, reunión, fiesta. Uh -huh. eh, después había otro ciclo de, de cine, que estaba muy bueno, que estaba muy vinculado con la comida, que no me puedo acordar ahora cómo se llamaba, pero eran películas que tenían en su temática eh, alguna comida y se eh, los chicos de Umami, Marito y, y Gus, que son unos cocineros eh, amigos y que forman parte de la área chica, cocinaban la el morfi de la peli. Entonces había le estaba la proyección de la peli Y el que espectaba comía lo que está, lo que comía en la peli, bueno, estaba, estaba sin el plato, se llamaba. Mm. Estaba muy bien, en el ciclo esperemos que poder retomarlo. Después Juli Raro está haciendo sus funciones es también de un infantil, ahora el secreto de clarís que lo haría, si se le de la chica lo estaría haciendo ahí, ahora lo está haciendo en otro lado. Bueno, las funciones de lo que Ana vio, que tuvimos que suspenderla porque se quemó toda escenografía en su momento, estimamos que también volverá. Y bueno, así funciona Aria Chica y después sala de ensayos, propuestas que vengan de afuera y ahora creo que más que nunca, ahora Aria Chica se, como que se agrandó a, una, a la comunidad artística platense muchísimo después de todo, el, el revuelo y el amor que, que, que generó la desgracia esta de la, del incendio eh, como que acercó a la sala, a, a la comunidad teatral eh artística general, porque escritores, pintores, artistas plásticos, bueno, todos se acercaron, dieron, dieron todo, dieron la guita, la recaudación de las funciones, se hicieron fiestas, se hicieron eventos, se hicieron recitales de todo, como para ayudar a la reconstrucción, así que creo que ahora la programación y, y, y el funcionamiento de la sala va a ser va a ser mucho más grande y mucho más interesante, por ende, más uh -huh. miradas Eh... Más gente más sonda más, más, más, sí. más amor esto todo todo esto que se fue se fue generando y esperamos que se pueda capitalizar después cuando abramos dentro de muy poco esperemos bueno fe queríamos agradecerte por por, por la, la comunicación Reco bueno. recordemos que el primero de octubre es la fiesta entonces por área chica y, y, el, sábado y vacío. El sábado el vacío nos comemos un vacío Eh, sí, que va a haber sanguchitos vacíos. Va a estar exquisito en el sí. en, ¿A qué hora es? A las 21. Es 21:30 está anunciado. Uh -huh. En el Medio Aljibe. En el Medio Aljibe, que las reservas y la dirección se pasan por por Facebook. Sí, eh, estamos Porque regalando, es sí, sí, nosotros regalamos una entrada, Perfecto. pero seguramente mucha gente va a querer ir y lo tiene que hacer mediante el Facebook de, de Medio Aljibe. Gracias, Fede, por la comunicación. Eh, y vamos nada, vamos no. preparando el, el vacío acá también. Perfecto, perfecto. Pero, Te mandamos arriesgo. un beso, nos vemos. Un beso grandote, gracias, saludos a los tres. Chau, un beso. Adiós. Y bueno, te queríamos recordar que eh, después de haber hablado con Federico Aymeta por eh, el vacío improvisación teatral que va a estar este sábado 24 en eh, Medio Aljibe, te recordamos que tenemos entradas este para este fin de semana para vacío, tacto suplente, mujeres fuera del tiempo y bracita perro chahualo, que vamos a estar pasando la agenda de cada uno, ¿no, Juanjo? Claro, es así. Escríbanos al Facebook por vodevil o al WhatsApp de la radio al... Alcanzame los 2, lentes. 221-670-650. 519 de El vodevil escucha teatro ¿Qué escuchábamos? ¿Qué escuchábamos flores de Café Tacuba pará no entiendo nada ¿qué escuchábamos? Fede Fede acercate al micrófono por no, favor no, te lo sea, pido Fede parece de que manera. nunca hubiera ido a la escuela de teatro en el ICER está estudiando el chabón no sabe la gran desprevenida muy desprevenida subite la bragueta sí, sí ya el bandalón y ningún no trae cierre. O sea, Fede arrancó el bloque, Siempre Fede. llevo, siempre llevo dos cierres encima. Pon Fede, puedes alcanzar la cerveza? ¿Qué cerveza? No, no. Me hacen quedar mal. Me hacen quedar mal. No, Cuidado, no. estás tirando todo, Fede. Acabamos de escuchar Flores, Flores de Cafeta Cuba y Cumbia de mar de Los Palmeras. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Por un momento creí que era alienígeno. Sí. Hoy en Radionauta. Una tarde descalza. El programa más Universo. Polémico Descalzate, ponete unas chancletas A ver si te sumergís en este cuerpo pero Vamos a agradecer a esta loca producción Ciertas cuestiones que grafican La radio no tiene ojos Como las noticias locas, por ejemplo Porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho No se corten las partes Está bueno que, que conserven Dos segundos de reflexión Todo cierra Y mañana seremos otros Una tarde descalza El periodístico de la tarde lunes a viernes a las 7 de la tarde Centro Social y Cultural Olga Vázquez Ciudad de La Plata Transmite Radio Nauta FM 1063 radionauta.com.ar Y bueno, como decía hoy, seguimos en esta eh, octava emisión del Bodevil. Escucha teatro. Ya termino, ya termino. Eh, sí, ya estamos, ya estamos, ¿eh? estamos son las ¿qué hora es? Las 6 menos 5 de la tarde del 21 de septiembre de 2016, día de la primavera, día del estudiante. Queremos mandarle un saludo a todos los estudiantes. Creo que todos nosotros somos estudiantes todavía, ¿no? Yo sí. ¿Alguno se recibió de algo? Eh, nunca dejaremos de estudiar en el resto de nuestra vida. Ah, es verdad, porque somos... Artistas. Autodidactas. <risa> artistas autodidactas argentinos. Es, <risa> <risa> la, ah, ah, ah. Sí, el club de fútbol que estamos fundando claro. eh de teatreros, ¿no? Y de deportes más amplios, Artistas autodidactas argentinos. argentinos. Me encantó. Estamos compitiendo con los artistas autodidactas de Bolivia y los de Perú también. Ah, mira, recién me, me entero de eso, qué en bueno. Fútbol, sí. Bien, y como artistas autodidactas argentinos, lo que vamos a hacer ahora es presentar la agenda que tenemos este fin de semana eh, este fin de semana primaveral le podríamos decir, ¿no? Si se mantiene así el clima y se mantiene, porque hay ¿Tendríamos nubes... Tendríamos que tener un segmento con el, sí. con el clima el fin de semana para las horas de teatro, ¿no? Vamos a ah, tener... No, a notar, que queda, a vamos a tener en lo que el día nubes y chaparrones, <risa> vientos leves del sudeste y algunas precipitaciones llegando a las 7 de la tarde. La humedad va a ser del 40%. Acá vemos como el sol sale sobre el sol de Toscana y se posa sobre la nube de Egipto, dando así un clima ideal... Para, para ir a para... ver... Por ejemplo, Por ejemplo, Caplum el sábado Caplum. Caplum el Kaplum. sábado 24 de septiembre en el Teatro Estudio, que como siempre digo, eh, me encanta que queda a la esquina de mi casa, entonces tú cruzo tú cruzo y me veo una obra. Eh, así que Caplum, una una obra, una obra, obra modulando, una obra de se podría decir clown. Clown. Una sí. obra de clown. De clown, tal cual. También en La Terraza, este viernes 23 y el próximo viernes 30, tenemos Isadora o La Revolución, a las 21 horas, en La Terraza. ¿Qué? También pueden ir a ver a, a la obra de Violetas Desnudas del grupo El Giro Teatro Multicultural que, bueno, Yara, que es actriz en Violetas Desnudas no pudo llegar a la entrevista, pero la recomendamos hoy en la agenda que busquen en Facebook El Giro Teatro Multicultural y que están produciendo muchas, muchas, muchas obras Este fin de semana estaban con una con Violetas Desnudas gratuito en un centro cultural ahora no, no tengo bien la información pero lo pueden buscar en El Giro Teatro Multicultural más que recomendado Eh, tengo una recomendación que me mandó Nati Maldini, de acá de acá la vuelta, la vecina del Escudo, no sé si la conocen. Eh, me dijo que este viernes va a festejar sus 30 años y que están todos invitados a eh, La Piloto Música para Despegar. Músicas para Despegar. Este sábado 23 de septiembre, acá, a la vuelta en la casa de los vecinos, en el Escudo, eh, que queda en 10, 60 y 61... Abajo de la escuela luterana la iglesia luterana De la iglesia Te cuento lo que va a haber Hacen la noche música María Piqui Ernesto Alaimo e invitados misteriosos Hierba rastrera Trío de Fojo Nombre largo siendo francés Fota con H F-O-R-O Pero es portugués ¿Y dónde lo puedo ver? Eh, es en el escudo, este viernes eh, de, de Te digo el horario De 21 No, no, mejor no digo el horario A las 21 <risa> A las 21 me voy al escudo Ahí acabo de terminar de tipear la publicación del Bodeville Escucha Teatro porque estamos sorteando nuestra canasta primaveral. Escribinos al WhatsApp al 221-6705-190. ¿Lo dije bien? Excelente, excelente. 6705. Excelente 10. Gracias. Más nuevo, 221-6705-190. Nuestra canasta primaveral para ver. En, en el Aljibe a tacto suplente Ay, lo puse mal En el Aljibe puedes ver a, a El Vacío y a tacto <coughs> suplente Bueno, bueno, no se enojen Y a Mujeres Fuera del Tiempo, del Bombín Teatro Y a Bracita Perro Chagualo, la obra de la Joda Teatro En la Sala Saverio eh, Aquí en Meridiano V Escribinos al Whatsapp Ahí en el posteo también de Facebook Pidiendo por las entradas Que estamos sorteando ¿Sorteando? Bueno Es un sorteo, la gente tiene que llamar y dejar algo Sí. ¿Qué? ¿Qué puede plata? En lo posible si tiene plata sería joya Pero con dejar un mensajito ¿Cómo sería joya, locutor? <risa> <risa> un mensajito sería joya? Que... Así podemos comer un sanguchito acá Mientras hacemos el programa sí. Tomar unos mates Sí, la yerba, sí Por sí, lo menos la yerba del mate Exactamente Pero bueno, pueden hacer otra cosa Dejan un mensajito Que quieren participar Participan Dejando un mensaje. Claro, ¿qué obra querés ver? ¿Tacto suplente? ¿Mujeres fuera del tiempo? ¿El vacío? ¿Bracita por el chagualo? Pedilo que lo tenés. No se puede participar por todas, ¿no? Esas son las bases y <risa> condiciones. Pero sí elegir, quiero ir a ver, quiero participar por tal. Y entre los que concursen se hace un sorteo y... Y veremos, dice. y veremos. Eh, el viernes 23 y 30 de septiembre en la sala 420, que queda en 42 entre 6 y 7, podés eh, ir a ver Isadora o La Revolución de un Cuerpo. Eh, la, la, la dijiste Fede? Ay, ya la dijiste, perdóname, no, te ya juro que dijo. Esto es una falta de comunicación. Es un desabur <risa> radial. Para la gente que no sabe, esto es un Bueno, radial. lo repito, lo repito, lo No repito. queda, no queda además, <risa> Con la actuación de Asher Díaz Correia, eh, este 23 de septiembre y 30 de septiembre en sala 420 a las 21 horas. sa Liberdade para dentro da cabeça Liberdade para dentro da cabeça Liberdade para dentro da cabeça Quando você for embora Seis a me dizer o que eu não quero jogar fora você pode entender de e a lutar a fim de encontrar a liberdade e a paz My son awesome. Estos temas que sonaban eran Liberty Child para dentro da cabeza de Natty Roots y Anouk con Paradise Dab. A la hora del cuete no hay nada mejor que escuchar el vaudeville. Enciende uno de estos conos de la memoria cuando regreses a tu cubículo. Huelen huelen a incienso. lass eh, 6 y 11 minutos eh, de la tarde de este 21 de septiembre eh, en la octava emisión del vodevil eh, un programa dedicado a las artes escénicas y estamos acá eh, muchos somos acá ahora eh, claro si está ahí está como apretados estoy con fede barrado juan joúcar que, bueno, nos acompañan todos los miércoles. Sí, no <ríe> me me acompañan, me acompañan. Tipo, Somos Susana como Jiménez. siameses <ríe> radiales. Estamos con Pana del otro lado, que está operando. Y estamos ahora, que se sumaron, Ramón Medina y Lola Funes. ¿Lola o Lorena? Lola, me gusta más. Que nos van a estar hablando de eh, la obra Mujeres Fuera del Tiempo, de la compañía Vamos de Nuevo. Es verdad. Así es. Buenas tardes. Eh, sí, bueno, estamos con un ciclo de danza En el Bombín eh, Todo el mes de septiembre, de los viernes Y bueno, presentando nuestra tercera obra eh, De la compañía Y eh, mañana Tenemos otra nueva función Bueno, nos asiste en la parte Teatral eh, Bueno, Juanjo fue a verla el viernes Y nada Recién charlamos dos minutitos Y sí Él me decía que no tiene más tanto teatro porque no es hablada en sí. Es, eh, se llama danza-teatro, si se quiere, pero o sea no hay, no hay texto, es más corporal. Eh, y sí, predomina la danza en la obra. Y bueno, la obra cuenta un poco en un encuentro de cinco mujeres que se encuentran en un, como en un lugar de ensueños, es un lugar irreal, Y se cuentan sus historias. Y estas mujeres son cinco mujeres que yo fui seleccionando eh, para hacer en sí un homenaje a la mujer. Y son mujeres que son muy conocidas eh, en la historia de la humanidad. Eh, está Frida Kahlo, eh, Juana de Arco, Juana Zurduy, Eva Perón y Ana Frank. ¿Y a qué se dio la elección de estos tipos de mujeres? Y... Un poco fue por eh, la cuestión de, su, de sus historias en particular, ¿no? Como que a mí me llegan en primero eso y después, bueno, el, el que las, yo pensé que a las chicas le tenía que dar el fixture role también para, para nada, acercarse al personaje. Eh, y bueno, eh, teníamos otras mujeres, pero bueno, eh, yo fui seleccionando estas porque pensé, que eran como un poco parecidas y físicamente, ¿no? Y bueno, y a través del vestuario y eso fuimos como logrando un poco más el acercamiento al personaje. Que ahí, bueno, estuvo tuvo mucho que ver ella. Y, eh, Lola. Desde la dramaturgia me interesaría saber cómo se, se construye, y más teniendo en cuenta que no tiene texto, uh -huh. eh, una obra de danza teatro. ¿A partir de dónde, desde dónde se empieza a crear? A crear. Y... Es difícil, primero, ¿no? Bueno, es un lenguaje que en realidad la gente de danza lo tenemos bastante incorporado. Eh, yo hace tres años que estoy con la compañía y, bueno, esta, esta obra es diferente porque eh, tiene como un hilo conductor y cuenta algo. He hecho obras que por ahí eran pura técnica y mucha coreo una tras de otra y por ahí no contaba una historia en sí. Y... Y esto, bueno, va surgiendo, no sé, eh, a mí me pasa particularmente que cuando estoy eh, en el proceso creativo, eh, por ejemplo, este año me pasó que en un momento tuve que frenar porque no sabía para dónde correr. Fue como paro todo, dejo todo, y bueno, ahí tuvimos unas funciones de una obra anterior del año pasado, remontamos un poco esa obra y fue como un alivio, un respiro para mí. Eh, Eh, y bueno, cuando retomé la obra fue con, con otra con otra cabeza ya. Eh, en sí la idea es como contar algo, ¿no? Que se, que sea claro el mensaje y, y tratar de usar un poco la metáfora, si bien la danza es muy abstracta, la danza contemporánea eh traté de ser un poco literal en algunos en algunos momentos, como basarme bien, estudiar bien la historia, con las chicas estudiamos bien la historia de cada mujer y nada, bueno yo fui seleccionando música, iba viendo que me inspiraba, iba pensando eh, momentos, imágenes yo soy artista plástico y en base a las imágenes que yo ya tenía logradas, como así, quietas en mi cabeza siempre me pasa eso, tengo como imágenes quietas que después les empiezo a dar movilidad y a partir de ahí, bueno, empezó a surgir el tema de, de la historia incluso eh, en un momento tampoco yo sabía uh, en qué en qué situación estas mujeres se encontraban ¿no? y bueno, eh, a través de Frida y sus cuadros surgieron como un montón de ideas sobre todo con la apuesta y la apuesta fue lo que terminó de cerrar eh, la idea entonces eh, que es una apuesta media surrealista. Claro, es interesante. Yo la fui a ver, al Bombín Teatro, una sala hermosa, 80 personas. Eh... 180. No, no entran 100. Había cien, unas 100 personas que en, en el Bombín. <risa> capaz, que, capaz que esa fecha había 80. pero Había, tiene... había 80 personas, pero, ¿pero tiene para... No, no, no, para... pensé que tenía capacidad para 100, conté las sillas. 190, la, la, no, la, la porque faltá, sacaron dos, dos filas de atrás porque claro. eh, no, habían puesto un... Es una sala muy un, grande, bueno, eso, es igual grande. me sorprendió. Sí, sí. No había ido, les agradezco por... Es la ex sala 420. Claro. -sala 420. Que hoy no, -420. Bueno, me gustó, muy linda sala, eh, y el público estaba muy contento. Eh, yo también la disfruté mucho. Eh, también tuve la posibilidad de ver otra obra en La Plata, también sobre mujeres, mm. que cada una tenía un tiempo, una que la hace Rosario Alfaro. Pero, bueno, otro lenguaje. Si bien hay un lenguaje actoral y de interpretación eh, incluso ponerle de cómo se llama de expresión corporal un poco a veces no era danza teatro así que bueno está me gustó me pareció interesante eran otras mujeres también eh, alguna coincidía pero cada cual con su lenguaje reivindicando el rol de la mujer eh, estaba bueno eso esa idea como para comenzar a crear y bueno les quería preguntar quién es el encargado la encargada de la danza Eh, y cómo contar desde ahí, desde la danza y, y bueno, en qué momentos intentaron contar algo desde la interpretación, en tu caso Lore que estabas ayudando ahí como en ese bueno, espacio el encargado de la danza soy yo eh, y el, qué más me habías preguntado no, y qué difícil contar me parece, al público ya que no hay un texto, decirle al público Eh, arrearlo para algún lado para no sé que tenga bronca que sienta miseria que sienta compasión que se ría no uh -huh. es, es otro lenguaje en el que uno se va eh, con el alma llena también si es que existe el alma pero eh, sin, sin que te hablen es bastante de qué manera se logra romper esa solemnidad que o si, o si ustedes logran romper con la solemnidad de la danza en esta obra? Bueno, yo creo que un poco ese es el objetivo, ¿no? Eh, que es ahí donde me vengo a sumar yo. Yo me sumé hace poquito a este proyecto, ellos ya vienen elaborando esta obra y yo hace más o menos, que estoy dos meses más o menos. Entonces agarro un proceso que ya viene eh, no cocinadito un poco. Y, y bueno, ahí es donde empezamos como a, a amasar un poquito eh, lo que tiene que ver con la interpretación eh, puntualmente actoral Como son encima mujeres eh, bueno todos conocemos a, a este a estos estereotipos de o estos prototipos de mujeres y cada una representa algo en particular que todos sabemos quién fue enfría cada lo juana de arco entonces es como que ya de por sí a priori hay recorridos eh, afe eh, sobre afectaciones muy puntuales Digo, no si hablamos sobre Eva Perón hablamos de una mujer luchadora, fuerte y así con cada una de las eh, de las mujeres sí, la, la intención por ahí también de la obra eh, en cierto punto no es mostrar ese lado fuerte que todos sabemos que tienen esas mujeres sino como contarse sus dolencias, su, sus angustias eh, pero bueno eso varía, depende con cada elenco porque tenemos dos elencos claro, y tíver, sí, la, la otra vez fue un actor a vernos que eh, fue do, dos, las dos funciones eh, y me dijo un elenco es más melancólico y el otro es como un poco más alegre porque las chicas se encuentran y lo, claro. lo viven desde la sonrisa, desde como desde otro lado y el otro grupo es un poco más melancólico entonces bueno eso depende ya de, de las claro. chicas, de la interpretación sí. claro además que también la obra eh, tiene tres o cuatro cuatro transiciones muy claves que son como imágenes que tienen que ver con el habitar, separado de lo que es eh, lo coreográfico y la danza estrictamente dicha. Entonces, esos momentos eh, que, que ya que ya estaban en la obra, pensados por Ramón, estas imágenes de, de las que él habla, eh, a mí, me al, al sumarme, me ayudaron un montón para, para poder decir, bueno, desde, desde estos cuadros que son quietos y que tienen que ver con el habitar, yo puedo ayudar a las chicas a encontrar ahí distintas afectaciones que ellas vayan encontrando en función de lo que van eh, se les va viniendo en cómo ellas quieren componer su personaje. Y desde ahí eh, empecé como a ablandarlas un poquito, para que después eso que encuentren en esos momentos que son más quietos desde el hábitat puedan trasladarlo a lo coreográfico. Claro. digo Porque pueden hacer un salto, una pirueta, y al mismo tiempo eh, que eso se puede reflejar en el rostro y que puedan venir con esa afectación que venían, no sé, digo, una tristeza, una sonrisa, que la puedan sostener en, en toda esa vorágine que hay de, de lo que caracteriza la danza, ¿no? te hace una pirueta, un gran jeté, y vos decís, ay, bueno, ¿cómo mantengo la tristeza y me voy a llegar a llorar? Y sí, se puede, entonces ellas de a poco en esos en esos lugares se fueron que son más quietos y son más fáciles por ahí de, claro, de encontrar bueno. una afectación, de empezar a encontrarse internamente, Empezaron solitas eh, a, a poder llevarlos a, a los otros es, eh, lugares de la, de la escoria. Sí, yo creo que eh, acabas de definir un poco, viste que dar una concepción de danza-teatro es como muy difícil. Eh, sí. eh, no no sé, como performance. <risa> Son dos Totalmente. cosas que... Eh, entonces creo que acabas de dar como una posible forma de laburo de lo, de lo que es abarcar la danza-teatro, porque uh -huh. no existe una sola técnica de dónde abordarlos como muy... No, yo puntualmente igual creo que son dos lenguajes que están eh, intrínsemente eh, sí. conectados Digo, podemos hacer eh, una, una obra de, que sea estrictamente o, o mayoritariamente de teatro Como lo que con conocemos teatro. con teatro Y mm -hmm. sin embargo eh, estar danzando Todo va a depender de qué consideremos el danzar, qué consideremos el actuar Entonces yo creo que son dos lenguajes que están eh, muy conectados muy conectados. Sí, más que interesante la propuesta repetimos en el Teatro El Bombín 59, 12 y 13 eh, este sábado viernes. perdón, sí, menos mal que están ustedes chicos, menos mal <risa> para eso venimos, pero bueno, fue un poco de orden no, el viernes dije el viernes dije, <risa> sí, el, viernes. dije el, viernes. el viernes 23 el y viernes. viernes 30 21 horas en El Bombín calle 59 número 886 entre 12 y 13 Bien, y con, con Ramón Medina y con Lola Funes nos vamos a ir a una tanda y enseguida volvemos con más Bodeville Escucha Teatro. Acaba de sonar Post Crucifixión de Pescado Rabioso y anteriormente de Poliz con Roxanne. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Oh, no, no puede ser. No es posible. Oh cielo, me han engañado. Mi grabación pudo haber caído en manos extrañas. Radionauta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 Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Hacé tu pedido. 453 4776. De lunes a viernes al mediodía De martes a sábados por la noche Lo de Olga Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón Te esperamos en 60 entre 10 y 11 Centro Cultural Olga vázquez Acá producimos autogestión Acá trabajamos sin patrón En el aire FM 106.3 Desde la ciudad de La Plata Transmite Radionauta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? FM 106.3 Eh, y seguimos acá en el Lo De Vil Escucha Teatro eh, en Radionauta 106.3 eh, somos acá el equipo seguimos con Ramón Medina, con Lola Funes con Feo Barrado, con Juan Zucker mi nombre es Gaby Wittencamps, nunca me presento eso es la, la humildad, ¿viste? En persona <risas> eh, Los chicos estaban contando hace un rato Sobre la obra Mujeres fuera del tiempo eh, Y queríamos repetirles Que este 21 de septiembre Tenemos una, una canasta primaveral Que estuvimos armando Esto quiere decir que tenemos entradas gratis Para eh, los siguientes espectáculos eh, El vacío eh, Improvisación teatral Que se va a estar dando en el Aljibe Este sábado Eh, después tenemos entradas para tacto suplente. Este viernes también en el Aljibe. Mujeres fuera del tiempo, que va a estar este sábado en el Bombín. Brasi el viernes. El, viernes, el viernes, perdón, viernes. el viernes. <risa> Brasita, perro, chagualo. ¿Tenés idea? ¿Cuándo, Juanjo? El viernes en Saverio. Muy bien. Así que si te interesan las entradas, escribí. Eh, mándanos un WhatsApp al 221 670 90 O si no, nos escribís a la página del de Bodeville.com. ...por Facebook. Eh, ¿Qué tiene? Qué? Este fin de... ...disfrutad mejor teatro en... ...El Medio Aljibe. Viernes 23, 21 horas. La compañía de teatro rústico se presenta con... ...Tapto Suplente. Sábado 24, 21 30 horas. Vacío improvisación teatral. Con dirección en vivo de Fede Aymeta y Pollo Canevaro. Fin puro teatro en... El medio algibe. Estamos abriendo la, la empresa de shingles acá con el señor, eh, le, le comentamos a acá Ramona y a Lore, si están interesados, empezamos una empresa de shingles, podemos hacer cuando quieran. ¿Sí? de todas las obras. Exactamente. Eh, Muy bueno. Para pasar así de manera rústica con el señor. Si celular, querés un chingo de tu obra o cualquier otro, tienen una fábrica de huevos, sí. una fábrica de ladrillos. Fábrica de Todo trofeos Cualquier cosa puede ser un jingle Aprovecha que Fede Barrado tiene tiempo y te lo grada Porque cuando no come o no duerme Hace, hace shingles <risa> Bueno, vamos a, a seguir con este um, programa Por favor, de manera seria Vamos al ping pong surrealista Vamos a hacer un ping pong Como suena Tengo miedo e Explica miedo, brevemente miedo. A, los, a, a los oyentes y a los invitados a los Tenemos para hacerle acá de invitado Que viene acá a exponer y presentar sus obras y a, a dar promoción. Sobre el final de la entrevista, un ping-pong surrealista. Que son una serie de preguntas a la que el invitado, en el caso de ustedes, debe responder inmediatamente con lo primero que se le viene a la cabeza. Es decir, la primera asociación, ¿no? O ¿Si sea, hablamos de surrealismo. Uh -huh. ¿Los dos a la vez? Claro. A la vez. ¿Taca toco? Más surrealista Taca. todavía. No, no piensan mucho. <risa> es... La primera pregunta dice así. Vamos a arrancar con un clásico de los clásicos. Shakespeare o Moliere. Moliere. Pelado, peludo o Eugenio Barba. Eugenio, Eugenio Barba. Barba. El cascanuece es de Urlesaga o cine con Wanda Nara. El cascanuece. Chinchulín <risa> o morcilla. Chinchulín. Realismo o grotesco. Grotesco. Arriba del escenario o abajo del escenario. Arriba. Arriba. Proponer <risa> o recibir. Proponer. Balit, bolitas, payana o elástico Elástico Pan con manteca y azúcar o arroz con leche Pan con manteca y azúcar Cebollitas o mandioca Mandioca Cebollita. Campo, platea o palco Paso Campo. Me tomo unos mates y ensayo o ensayo y me tomo unos mates Me tomo unos mates y ensayo mates Corto para la facultad la de, la de la cine la o viaje en micro hasta ranelas Viaje en micro hasta ranelas Tarareo o si lo sabe cante Tarareo. ¿Al frente o por la tangente? Al frente. ¿Yudo con Tito Cosa o Paddle con Estebanés? Paddle con, con Estebanés. ¿Cena con Moria o Teco Franchella? Teco Franchella. Con ¿Leonardo con Fabio o Leandro Estrada? Leonardo, Leonardo Fabio. Fabio. ¿Drama, comedia o...? ¿O el Tata Martino? No. ¡Comedia! ¿Quentin Tarantino o el Tata Martino? Ah, Tarantino. ¿Drama o comedia? ¡Drama! drama. La, la ¿Truco con Sprechelburg o Jenga con Bartís? ¡Jenga con Bartís! Por último, para cerrar, atención, no se pierdan ahí, ¿eh? Este es el momento de la recomendación. Deben recomendar al oyente y a nosotros un libro. ¿Un poeta? ¿Un maestro? ¿Una comida? ¿O una canción? No todas. ¿Alguna o las que quieran? Eh, ¿Un maestro? ¿Un maestro cuál sería? Eh, recomiendo yo, puede ser de cualquier rubro. De cualquier rubro. Eh, recomiendo a Claudio Naranjo. ¿Qué hace Claudio Naranjo? Es eh, un escritor chileno y mmm, el señor lo que hace es un es alquimista y anda por el mundo compartiendo conferencias sobre la educación sobre el amor, sobre el teatro la familia, sobre todo el mundo bueno. así que lo recomiendo para escuchar Claudio Naranjo, o para un maestro eh, bueno, ya que estamos en el tema de teatro eh, Mauricio Cartum que lo fui a ver hace poco y me encantó me encantó. Eh, ¿qué fuiste a ver de Mauricio Kartun? Fui a escuchar la charla de la universidad, ah, sí. en el taller de la universidad y fui a ver Terrenal Muy buena, muy buena, muy buena la charla. Buena. Bueno, después de haber pasado por este mmm, ping-pong surrealista, eh, vamos a un son... Sí, sí vamos a descansar porque fue fuerte, fue intenso. La, fue muy intenso. Sí, fue, la fue gente in... no sale bien. Siento que me puse nerviosa. Sí, sí hubo un momento de tensión ahí que vivimos con el ping-pong, así que vamos con con Me pongo mal, me pongo mal. Me pongo mal sí, me, sí, me saco pana manda el, el se pone mal el tema ya para día de la primavera ¿sí? subí chequen dengen chequen dengen Esto que sonaba era Fuerzas eróticas de aguas tónicas. Dígale no a todas esas cosas. Escuche el vodevil y evite dudas. Dígale no a todo... ¿Cómo se siente? Oh, estupendo viejo, soy un tiro y dónde está la acción. <risa> Bueno, seguimos con el último bloque de Lo De Vil Teatro acá en Radio Nauta, 106.3. Eh, te queríamos recordar que estábamos con Ramón Medina, con Lola Funes, eh, que nos están hablando sobre... Mmm, este la obra, que me recuerdan Mujeres fuera del tiempo Será fuera del tiempo? el viernes, no el sábado Claro, que será el viernes en el bombín porque estaba pensando en el nombre de la compañía que les quería presentar a los oyentes Y estamos con Fede Barrado ¿Qué tal, ¿Estás Fede? Acá estoy, sí. Vengo cada tanto sí, estoy. Y nos falta Juanjo Zucker que está ahí, entra me Juanjo dijeron, entra, sale, dijeron, entra, sale y apoya logísticamente. está haciendo Juanjo un curso para hacer mates ah. entonces va a mostrarnos un mate que está por dar el parcial claro, claro, eh, pero bueno está acá Juanjo Zuccar presente con nosotros también eh, bueno, quería preguntarles un poco eh, cómo se formó la compañía Vamos de Nuevo, que es la compañía del de, de, de, de, de, de elenco de la obra esta así que quería que nos cuenten eh, el origen de todo esto bueno eh, empezó todo en el 2013 con la propuesta de unos alumnos que ya hacían dos años que estaban conmigo tomando clases ehm ...de formar un grupo independiente... ...yo ya venía con una idea... ...y bueno, ellos me apoyaron... Eh, ...y bueno, decidí... ...al año siguiente... ...en el 2014... ...hacer una convocatoria... ...a todos mis alumnos... ...y bueno, fui seleccionando... ...y nada, ahí surgió la compañía... ...ese año... ...eran 15 chicos... Eh, ...había varones... ...ahora no, no hay más varones, hay mujeres... <risa> lamentablemente sólo quedaron todas mujeres eh, no pero no lo digo mal porque sí, sí, no vienen sí. varones eh, y estamos llamando una convocatoria a, a, a todos varones. los chicos que quieren sí, sí. bueno y este oh, año bueno, queremos ver más hombres en el género danza teatro sí, total danza contemporánea si sí. igual las mujeres lo hacen muy bien si sí, sí, tienen mucha fuerza las chicas y bueno eh, ese año hicimos una obra que se llamaba apología que hablaba sobre las drogas y el año pasado se reincorpó se fue gente que cada año se va moviendo un poco el tema de la compañía eh, se va gente entra gente el año pasado eh, entraron chicas nuevas se, como que se rearmó el grupo y eran 10 10 chicas y bueno ahí hicimos una obra que se llamaba rockna que es todo sobre rock nacional que eh, eh, como eh, un la hilo canción. de tiempo claro en el rock nacional que va desde desde box day hasta los piojos pasando por todo lo que se te ocurra uh -huh. eh, también fue muy difícil la elección de los temas pero bueno está el flaco charlie eh, virus eh, los redondos bueno y Y este año también se reacomodó un poco el grupo, ya quedaron chicas del año pasado, bastantes. Hay dos chicas que están desde el principio, de que desde que se abrió la compañía, eh, Agustina y Anabela. Y bueno, y este año se incorporaron un montón de chicas nuevas, son 12 ahora. Y para, para los oyentes que todavía no fueron a ver la obra... Quería preguntarles si nos quieren decir Quienes forman parte del elenco de Mujeres fuera del Tiempo Bueno, mañana se estará presentando Sabrina Rocha Estrenando, haciendo de Eva eh, Ana Frank Lo hace eh, Agustina Vigo eh, Juana Surduy Lo hace Isabel Quispe y eh, Frida Kahlo Lo hace Cata Justo Y Lucía Morales y me falta una Ana, Ana Juana. Frank Juana de, Arco, ah, Juana de Arco que lo hace Victoria Hortel eh, así que mañana es un elenco medio como Mix. mixto de, de chicas que por ahí estaban en otros elencos y lo fuimos como mezclando un poco uh -huh. porque bueno Esto a veces pasa de que hay chicas que pueden bailar o que trabajan ese día y vamos mezclando elencos. ¿Y cómo seguiría, digamos, eh, Mujeres Fuera del Tiempo después de estas funciones? Eh, ¿Siguen más adelante o por este año paran? No, si seguimos, en octubre vamos a hacer en doble T uh -huh. eh, una, una presentación el domingo 23 y después sí, sí, el 19 de noviembre volvemos al bombín que es sábado. Y el domingo 27 de noviembre Hacemos otra en doble T Y, para y ya ahí creo que paramos Paran, bien uh -huh. Para quienes eh, de repente quieren eh, Van, ven la obra Y les interesa, por ejemplo eh, El tema de la danza y, y más que nada tu técnica O digamos Mi laburo Tu laburo eh, ¿Cómo, digamos, te podrías vender? <risas> bueno Yo estudié en la Escuela de Danza Jardín clásicas de La Plata, y hice eh, en realidad estoy cursando el profesorado, unas últimas materias, y sé la tecnicatura soy intérprete bailarín y est este último tiempo nada, se me dio por eh, abocarme más a lo coreográfico y bueno, estoy dando clases en tres lugares, doy en Fundación Medihome Prodance, que queda acá en 8 y 60 y en, en un estudio que se llama Acrópolis Eh, así que si les interesan Me buscan en Facebook eh, Me llamo Ramón Medina Y ahí están mis horarios Mis clases Y nada, pueden venir Yo soy sea. alumna de Ramón Y puedo decir que sus clases son hermosas Muy creativas Y, y muy distendidas también Y al mismo tiempo con mucho compromiso Y mucho entrenamiento <ríe> Y bueno, siempre Eh, como digo, las chicas o los chicos que vienen al taller eh, quieren bailar, entonces mm, siempre tenemos muestras eh, en el bombín, casi siempre, y mm, la idea como que el producto final el, o la intención final de cada chico que viene es bailar. Entonces, bueno, mi, mi idea siempre es llevarlos al escenario. Así que siempre estamos con alguna muestra de alumnos y... Y también como creando eh, no solamente coreos, sino como este año hice una obra que se llama Adelante, que habla es un, un homenaje a las personas que lucharon y luchan contra el cáncer. Y bueno, y ya ahí tiene otro compromiso para los chicos. Eh, más allá de que hacen un taller y que van por placer, eh, ya demuestran un compromiso diferente. Y bueno, nada, así que están todos invitados, quienes quieran, me contactan y se vienen. Bien, eh, Lola, creíamos que eh, para la gente que recién sintonizó la radio, por ejemplo, que le quedan 10 eh, minutos menos de programa y, y estamos en una entrevista con eh, la obra Mujeres Fuera del Tiempo, porque qué eh, tendrían que ir a verla de repente? La, quien Quien se perdió la entrevista de hoy. Y la fecha y el lugar, por favor. Bueno, eso, Ra, si bien soy su asistente, soy, me olvidé la agendita. <risa> eh, bueno, yo si tuviera que recomendar Mujeres Fuera del Tiempo, eh, fundamentalmente eh, por esta fusión eh, que se hace entre la danza y, y el teatro, es, acá la, todos sabemos que la ciudad de La Plata es un, una ciudad muy teatral, eh, y la danza en ese lugar queda un un poquito relegada en, en general, en cartelera se ve siempre mucho más teatro que danza y yo que ya estoy, un, vengo al palo el teatro y estoy hace un tiempo eh, como sumergía en el mundo de la danza eh, bueno, es lo que veo en general así que les recomiendo a todos esta esta obra, primero para incursionar en esta fusión eh, que es muy maravillosa, muy hermosa muy rica, por la fusión de, de, de las técnicas de ambos lenguajes, y después para venir a compartir eh, lo hermoso de cualquier arte escénica que es el ritual de encontrarnos en el teatro Vayamos al teatro eh, a, a ver cualquier arte escénica Y es una obra muy hermosa donde si no conocen estas mujeres eh, Van a venir a entender un poco de más allá de lo que mostraron en la historia eh, Se puede vislumbrar tal vez cómo fueron como personas, como seres humanos, como mujeres Más allá de lo que se vio eh, superficialmente, ¿no? Eh, así que bueno, por eso Bien, les queríamos agradecer a Ramón Medina a Lola Funes de la obra Mujeres Fuera del Tiempo Por haber venido acá a Algo Debil Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos Y un, una última cosita Si quieren pasar por Facebook Y ver nuestra página Nos llamamos Compañía Vamos De Nuevo Nos dan un me gusta y ahí se enteran De toda la información, de las presentaciones Y demás cosas Bueno, muchas gracias gracias la invitación. Gracias a ustedes Y Fede, queríamos eh, decirle a la gente Que si quieren ver esta obra Y otras más este fin de semana que tenemos este miércoles 21 de septiembre, día de la primavera? Hoy tenemos para recordar a la gente Que a partir de que arrancó el programa esta mañana Hasta las 7 de la tarde En punto, eh Si mandan después, no hay tu tía Ni mi tía, ni la tía de juan Tenemos para darle a la gente una canasta primaveral. La gente va a dejar un mensajito en la página del Facebook y va a participar por entradas para El Vacío Improvisación Teatral, tacto suplente en el medio aljibe, El Vacío también está en el medio aljibe, Mujeres Fuera del Tiempo en el Bombín y Bracita Perro chahualo en la sala de teatro Saverio. Eh, para cualquier ver cualquiera de estas, la gente deja un mensaje... Y participa por entradas De esa canasta primaveral ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Hasta mañana a las 19 horas Y si no, ¿qué pasa? Y si no, no hay tu tía, ni la tía <risa> mía Ni la tía de Juanjo nadie Ni la tía de Lore, ni la tía de Rubén Ni la tía de, de Gaby Ni la tía de Pana, ni la tía de la chica que está Enfrente de aquella computadora Nadie puede venir, ni por abogado Salvo que, bueno, una demanda judicial Y ahí sí, hay que verselas con la justicia bueno. Pero mientras tanto me parece, me parece muy bien. este Juanjo, yo te quería invitar a que vengas a decir unas palabras, porque yo te extraño, hoy estás como poco hablador, no sé, qué te pasé la primavera. Entre el termo y el mate ese, parece un... Soy un uruguayo que toma mate. Un uruguayo colla, como dije hoy. <risa> sí, sí, de verdad, me hice un paseo por Bolivia. Eh, qué lindo cómo florece la primavera. Un eh, muy buen programa de Wevil. Y de nuevo agradecerle a los chicos y a las chicas de la compañía. Vamos de nuevo. Bien. Vamos de nuevo. Gracias. Gracias. Bueno, y entonces con este programón que tuvimos el día de hoy, la octava emisión del Bodevil escucha Teatro, eh, le quería agradecer a Juan Zuccher, a Fede Barrado, a Pana, que es la operadora, eh, yo soy Gaby Wittencamps, y nos vamos a despedir con unos temas que va a pasar Pana para, para subir y terminar esta esta tarde Bien primaveral. <risa> Feliz primavera. Feliz primavera, Felía el Estudiante, primavera. y nos vemos el miércoles que viene en Radio Nauta 106.3. gens wrong en mi zona me gustan los perros me gusta el misterio me gusta la calle alguna las otras no pero lo que más me gusta son las cosas que no se toman. y no fue otro programa más del de vodevil con las participaciones de Gabi Witencamps, la que tose a destiempo, Agustín Recondo, el que amasa las pastas, Juanjo Zucker, el que caza las moscas al voleo y Pana, la que opera sin anestesia. Muchas gracias.